La información de General La Madrid. Hoy ha sido una jornada en este jueves 15 de diciembre con una temperatura de 15 grados en la madrugada, 29 grados la máxima durante el día de hoy. La información pasa eh, por el ámbito del Consejo Deliberante de General La Madrid, la cual anuncia que mañana se va a llevar a cabo la octava sesión extraordinaria del Consejo Deliberante de General La Madrid. Es decir, este viernes 16, a partir de las 13 horas, va a estar sesionando el Consejo Deliberante debido a algo que ya habíamos previsto desde los informes anteriores y es la solicitud de licencia de la concejal Silvia Rastelli que asumió el último día domingo, la cual fue electa en tercer lugar en la lista del Frente Eh, para la victoria aquí en General la Madrid. El mismo día domingo luego de asumir como concejal ante un error de lo que fue la parte organizativa también juró luego como eh, secretaria de Acción Social el cargo que viene desempeñando en los últimos cuatro años y se lo renovaba en confianza el intendente pero la licencia de, la, de Silvia Rastelli no había ingresado al Consejo Deliberante, por lo tanto de alguna manera el propio intendente se dio cuenta y dijo no salimos de protocolo. Bueno, en este caso ahora ingresó la licencia de la eh, electa concejal Silvia Rastelli y entonces en el día de mañana se le estará tomando juramento al profesor Fernando Mángano para que ingrese en el Consejo Deliberante en reemplazo de esta concejal. También Este, se prevén algunos otros cambios en el Consejo Deliberante, pero no en este momento, dado que eh, se preveía que también Eduardo Bardín podría dejar el Consejo Deliberante, dado que tiene funciones en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el área de salud, allí en el ministerio que preside el doctor Collier en la provincia de Buenos Aires. Pero hasta ahora no ha habido anun anuncios de que deje el cargo por lo pronto, por ahora, en General la Madrid. También en el día de mañana, 16 de diciembre, a las 8.45 de la mañana, se va a estar llevando a cabo el acto de fin de curso en el Consejo de Liberantes en, el, en la Escuela Agraria de General la Madrid. Y a las 9.30, en la Escuela Número 7, también, el acto de fin de curso de General la Madrid, Oscar Miguel Villani, no es mi de medios